violenta y pacifika no sirbe de nada y son capaces de erra izan de nosotros. Dezhabetuen lanabesa. Ila azken azte azkenean eguerdiko amabietatik ordu bat terdietara eta errepik apenak urren goztegunean gaueko bederatzietatik amarterdietara. El último miércoles de cada mes, de 12 a una y media del mediodía. Y las repeticiones, el jueves siguiente, de 9 de la noche a diez y media. Desjabe tú en La Navesa. <risa> Un programa con mucha clase. cambio vamos a ver parece ser que los alrededores algo así como hay más gente ¿qué hacemos, cambio? si hay gente por ellos cambio pero en cuenta que se meterán dentro de, de la sacristía cambio claro lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes de tal forma tal como están las cosas se puede entrar cambio pues bueno si tú dices voy a venir cambio voy a Charlie 1, cambio aloja todo desalojable cambio adelante Charlie cambio Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio. De acuerdo, cambio. ¿Tenado? no entiendo lo que me dice Charlie, cambio. Que acabes la corporación que esa que tú sabes, ¿eh? puesto que ahora seguramente se nos cogerán, se nos dentro de la iglesia sin necesidad de tirarnos piedras, cambio. J2 y J3 para j eh, Procedan a desalojar la iglesia, cambio. a cambio Ahora vamos a proceder entre J2 y J3, cambio Si, sí, ya hemos estado dentro, pero esto está muy malo Si no, si no, no, si no vamos a tener que poder lanzar más de fuego, a cambio Lanzar la iglesia, cambio 3 intervenir los tres juntos J2, J3 y Charlie 3 sacarlos como sea, cambio deben estar en la iglesia todos arregándose como como leones, cambio Pero vamos a ver, está cargando o qué? cambio un patate de acuerdo, de acuerdo cambio que aquí sí, estamos sí. y esto es una batalla campal para que lo sepa el cambio A ver ese fuego que ha sido, ¿ha sido la aire cambió? Esto pues la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las guerreras y están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. He visto bañas coñas con un pañado blanco, quiere decir que hay heridos a la ¿entiendes? ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio eh, Se fue de figurar, después de tirar igual mil, mil tiros pues, y romper toda la iglesia de, de San Francisco, pues eh, hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, de acuerdo. Cambio. Oye, pero de verdad una masacre. ¿eh? Estamos una, un mes más en, en Deskabetu en La Navesa, el programa de Mayachak Bateguin. Y este audio que acabamos de oír es un audio del 3 de marzo de 1976. Que bueno, recordar que, que estamos en marzo y que esto es un acontecido que pasó. Eh, pasamos un poco a deciros cuáles serán los contenidos de, de este mes que por un lado, pues como hemos dicho, queríamos no, de, no podíamos olvidarnos en nuestras efemérides y también en nuestro programa de radio, la jornada del 3 de marzo, que como sabéis consideramos desde Maya Chaguateguín como el primero de mayo en Euskal Herria. Eh, otra de las fechas importantes y sí que va a ocupar la mayor parte de, o bueno, que va a ser la excusa argumental para nuestro programa de hoy, Eh, es la fecha del 8 de marzo no podría ser de otra forma y bueno, eh, vamos a intentar recuperar un poco de dónde viene esta fecha y por qué se recupera y se, bueno, se bueno, celebrar es una palabra un poco, igual no es muy correcta pero bueno eh, y con ella, pues bueno, un poco también todo el tema del feminismo eh, un poco una, un recorrido rápido sobre la historia del feminismo Eh, y bueno, ese feminismo también como se ha dado en Euskal Herria y bueno, eh, con intención también de, de replantearnos, ¿no? En 2019 pues tenemos toda la situación o toda todas las reivindicaciones de las personas racializadas y de ese feminismo de colonial o descolonial, eh, tenemos ahí un poco de batalla sobre cómo se dice. Eh, bueno pues un poco también teniendo en cuenta que nosotras somos mujeres blancas pues intentando releernos y bueno repensar nuestros privilegios y intentar acercarnos a nuestras hermanas desde la igualdad y no desde el privilegio que a veces es difícil porque es difícil visibilizar o visualizar algo que, que no te afecta no como es el privilegio que cada persona tiene muchas veces cuando lo sufres lo ves lo ves claro pero cuando lo lo disfrutas, pues es más difícil de verlo. Y por último, y si no conseguimos no liarnos demasiado con estos temas, eh, haremos una pequeña introducción al, al 1 de mayo, que ya está cerca y que será uno de los temas de nuestro próximo programa, eh, como previo pues eso al 1 de mayo. Y bueno, estos serán un poco los contenidos de, de este mes. Eta programarekin hasi baino lehen, eta martxoaren iruarekin lotuta, ba, jarriko dugu orain piskatxo baten, ba, errekale horren egin duten ba, kanta, ba, martxoaren iruaren omenez edo memoria, gure era ekartzeko, martxoak iru memoriaren barrikada dutzen den kanta bat. Hartzuaren irua da errepresio krudela, berun ez berrezartzea. Diruaren erregela. Batzuentzat aurilatsak besteentzako kartzela Martinez opzio kodoles, eta zi egun esquela. eta zeru amper because dira zizkemena etorkizu no paroan jarri ta itxaropena langileriaren alde nola eman zuen dena asambladaren zako Aleman zueyes germanten duda urte luzetan eztan barrena sirribo zenuten senten non dago egara iperan haraitzea dagokigu zueka sintenena Bueno, pues ahora hablaremos un poco del 8 de marzo cómo se empezó a celebrar entre comillas celebrar en Europa y de dónde vino esta fecha Una de las impulsoras de la lucha de la mujer proletaria en Europa fue Clara Zectin Es, la es de las primeras que hizo la diferencia entre la lucha de la mujer burguesa y la lucha de la mujer proletaria También planteó que las mujeres estaban doblemente oprimidas, por un lado por el capitalismo y por otro lado por su dependencia en la vida familiar. Una de las primeras reivindicaciones era la de mejorar la vida de las trabajadoras, exigiendo sobre todo la igualdad de remuneración con los hombres. Y también luego algunas más específicas, como fueron la, lic la licencia de maternidad y sobre todo la abolición del trabajo nocturno. Clara Zekin planteó desde el principio una, mantener una total independencia en relación al feminismo burgués, aunque sí aceptaba, por ejemplo, alguno de los derechos democráticos que, es, que el feminismo burgués defendía, como, por ejemplo, el derecho de voto. También planteó en esa época, pensemos que nació en 1857 y murió en 1933, la legalización del aborto y que esto era una decisión de las mujeres como propias de su, para disponer de su propio cuerpo. En la, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague de 1910 se planteó, Clara Zekin planteó en la conferencia, la organizar cada año un día internacional de la Muj de la mujer trabajadora y propuso el 8 de marzo. Fue aprobado por unanimidad y a partir de entonces el 8 de marzo ha sido siempre una lucha, un día de lucha. ¿Por qué es el 8 de marzo? Eh, era este día se planteaba como el pro, el se dice? Como celebrar, o no bueno, celebrar, como recuerdo. Como conmemorar recuerdo, igual, ¿no? Eh, conmemorar, con conmemorar o... sí. Ay. Conmemorar en la lucha de mujeres de una, una fábrica textil en Nueva York que salieron en, a la calle en, en, en manifestación en contra de los bajos salarios. El, la manifestación fue reprimida de una manera sangrienta por parte de la policía que dispersó la, mani la manifestación y que quedaron 120 mujeres muertas, asesinadas. La primera vez que se celebró un Día Internacional de la, de la Mujer fue en Estados Unidos en 1909 y también se celebró el 8 de marzo. Entonces ahí, a partir de esa escutón de Europa Clara Zetkin recogió el guante de esa celebración del Día Nacional de la Mujer el 8 de marzo para celebrarlo en Europa. En 1911, días antes del 8 de marzo, en Nueva York, hubo un bautizo de sangre de lucha de, de las mujeres por su, por, su, por, su, por su libertad, que era en una fábrica de camisas el, hubo en la cual trabajaban centenares de mujeres se hubo un incendio como los propietarios de las de la, del, de la fábrica habían cerrado la todas las salidas y todas las ventanas para que nadie pudiera robar nada murieron todas las mujeres dentro 146 murieron quemadas las mujeres siempre han estado en todas las luchas en, siempre en todos los pueblos un ejemplo Lo tenemos el 23 de marzo de 1917, el 8 de marzo en el calendario gregoriano de las mujeres rusas que convocaron una huelga bajo el lema Pan y Paz la mayoría de los partidos políticos y de los dirigentes políticos estuvieron en contra pero a pesar de todo las mujeres mantuvieron esa, esa lucha y a partir de aquí todos los trabajadores de Rusia se pusieron en lucha y eso, eso fue lo que dio el pistoletazo a la revolución de febrero de 1917 que acabó con la monarquía rusa y que seguidamente en, el, en octubre dio lugar a la, a la revolución bolchevique las mujeres participaron totalmente en esta en esta revolución desde el inicio de la lucha del proletariado en, en Rusia y luego el estado soviético tuvo en cuenta al menos al principio en los primeros años del estado soviético tuvieron estuve en cuenta todas las peticiones de la mujer de las mujeres como la cuestión del aborto, el divorcio por petición de la mujer, el crear guarderías, la, la, la, participa, la participar en los estudios universitarios en todos los, a todos los niveles, la igualdad de salarios, etcétera. Bueno, ahora hablaremos un poco de feminismo. No realmente una historia, sino algunos breves apuntes para llegar luego a hablar sobre la lucha feminista en Euskal Herria. Empezaremos un poco después de la Segunda Guerra Mundial. No haremos toda la historia de la lucha de las mujeres a lo largo de todos los años. En los años 50 se empezó a luchar un poco contra un es, una un tipo de mujer que era un estereotipo sexual que planteaban los medios de comunicación, el arte, el cine y la publicidad. Y se empezó se empezó a, a plantear, a deslumbrar que algunos aspectos de la mujer que se consideraban privados no lo eran. Después ya en los años 60 y 70 se, empe se empezó a ver y que con, con el derecho al voto, la educación y otros logros que se habían conseguido, no era suficiente. Se empezó a ver que lo que se necesitaba realmente era la abolición del patriarcado y que era la estructura social lo que, lo, la que provocaba desigualdades. Entonces, bueno, con el lema lo personal es político se entraba también en, la, en el debate sobre la sexualidad femenina. En 1948, um, Simone de Beauvoir ...escribe un libro que será un, un hito en la lucha de las mujeres, el segundo sexo. En esa época realmente en, en, en Francia, puesto que Simone de Beauvoir era francesa... ...o en Europa no, no había realmente una lucha feminista, pero quien se apropia de este libro son las mujeres de Estados Unidos. <ríe> en Estados Unidos sí que había empezado un movimiento feminista, antisistémico, anticapitalista y antirracista, y se había creado un movimiento de liberación de la mujer. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres por tuvieron que dejar los trabajos que, que se vieron obligadas a realizar cuando los hombres estaban en la guerra se vieron obligadas a abandonar este, estos trabajos y volver a las casas y las, y las mujeres fueron encerradas en casa en, la, en las casas y ese modelo de mujer dedicada a los hijos al marido y a, y a hacer las labores de la, de la, de la casa se se, se, se estuvo en imponiendo. También, gracias a los avances tecnológicos de la guerra, se fueron inventando diferentes artilugios eléctricos domésticos, con lo que las casas eran muy bonitas, había muchos aparatos electrodomésticos, pero que realmente las mujeres estaban encerradas en casa, haciendo el papel que se les había otorgado. Todavía en esa época, el aborto estaba penalizado con 30 años de cárcel. En los años 60, Todavía en Estados Unidos había mo importantes movimientos sociales y que coincidió con la, la expansión económica del estado de bienestar y luego ya el hubo el, el ingreso masivo de las mujeres en el trabajo. En Estados Unidos se planteaba la lucha estaban sobre todo contra la segregación racial y por los derechos de los negros contra la pena de muerte contra la guerra de Vietnam y denuncia del sexismo y de la discriminación. En la práctica en la práctica los primeros grupos de lucha feminista de liberación de las mujeres, los hombres eran los portavoces, lo cual planteaba varios problemas porque muchas en general los hombres no tenían presente el dar a conocer esta esta liberación que planteaban las mujeres con lo que llevó a que no, las mujeres se plantearan que no querían estar en una organización mixta y se planteó por primera vez en la necesidad de una organización no mixta. entonces mmm, con lo que unía, o sea, habían en este, evidentemente en la lucha se fueron fueron organizándose diferentes feminismos de un lado por otro con diferentes puntos de vista, pero en, un, en lo que unía a todas las feministas incluso incluidas las feministas negras que estaban llevando también otro tipo de lucha en Estados Unidos era la lucha por el aborto. En ...a partir de en toda esta lucha que hubo en Estados que había en Estados Unidos fue recogida eh, en Francia y en, en Francia en Alemania en, en Europa y se creó ahí también el, un movimiento de liberación de, de las mujeres y que también un punto fundamental era el derecho a la contracepción y al aborto También en Francia en 1968, En octubre, se organizó por primera vez una reunión solo de mujeres, no mixta. Se vio también el problema que planteaba el tener hombres dentro de una organización que pedía la liberación de la mujer. La primera reunión pública del MLF de la, en, en Francia se realizó en 1970 y fue la primera vez que se mostró en Europa el símbolo feminista que se había inventado Las, que habían inventado las mujeres feministas, el símbolo feminista con el puño en, en el interior, uniendo lucha proletaria con la lucha feminista. La primera intervención mediática que hicieron que se, que se hizo en Francia fue en el Art de Triomphe de París, donde un grupo de mujeres depositaron una, colon, una corona a la esposa del soldado desconocido diciendo, hay alguien más desconocido que el soldado desconocido, su esposa. En, en abril de 1971 mmm, se firmó el manifiesto de las 343. Este manifiesto fue redactado por Simone de Beauvoir y en este manifiesto todas las, las firmantes aceptaba decían que ellas habían abortado en ese momento evidentemente el aborto era era condenable y era estaba fuera de la ley esto también se hizo en, en Alemania al cabo de poco tiempo también se, se hizo un se redactó un manifiesto que firmaron también centenares de mujeres reclamando a El derecho al aborto y que ellas habían abortado. Entonces, en el 76, el, la, las acciones comunes de todas las organizaciones feministas eran por el derecho al aborto y contra la violencia de las mujeres. amiga incluso tu compañera de vida yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña. yo puedo ser cualquiera de todo depende de cómo tú me acuerdas pero no voy a ser la que obedezce porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero y yo así independiente decido yo no camino detrás de ti yo camino de la para que tú no debas humillarte no me vas a gritar No sasometer, no me vas a colpiar, no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No seas mi señor, te mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no vas a oprimida, mujer que vida, emancipada en autonomía, a ti va a dar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 Eta hemen segitzen dugu e, lan, ui, dezia betuen lanabesa irratzaio honetan, maiatzak bat eginek irola irratian egiten duen saio honetan, eta bueno, ba piskat komentatu dugu orain arte ba feminismoaren ez, historiaren inguru korrelango zertzela da batzuk eman ditugu, eta badakizue guri saioan gustatzen zaigula beti gaiak gurera ekartzea eta euskal herrira ekartzea, eta bueno, ba, ibili gara, ba, frantseseean ba, feminismoaren inguruan hitz egiten eta nola bairo hori badago nahiko lotuta edo baduka bere loura Euskal Herriko mugimenduarekin eta bueno aipatzea hasi hasi aurretik ba, gaurkoan zentratuko garela ba, Euskal Herrian zapalketa hirukoitzaren inguruan edo teoria guzti hori landu zuten taldeekin Euskal Herriko feminismoa ere oso anitza izan dela hainbat hainbat taldexoen ba sortu du bueno, sortu edo egin duten mugimendu bat izan dela baina, bueno, guri esan bezala gaurkoan gurera ekartzeko interesatzen zitzaigun bat ibat ba, zapalkuntza ireko itzorren inguruan edo lanean ibili izan diren taldeak eta zergatik estatu frantseseko historia edo bueno, zertzela da hauek ekartzen gaituzten gurera, ba, izan ere lehenengo ba, mugimendu edo talde feministak euskal herrian ba, iparralde antopatu genituelako antolatuak eta Bueno eh, aipatu ditugu ba, zelan borroka ildo inportenko bat abortuaaren aldekoa zela eta Euskal Herrian sortu ziren lenenengo mugimenduak horren ba, inguruan lan egiten zuten baina... E, ba, panorama guzti horretan ez zuen askorik tardau da hau bez ba, ateratzen euskal ematen panfletoa mila bederat zihun dahirurogeita hamalukoa dena bertan ba, hainbat bestelako mugimendutan herri mugimenduetan ibiltzen ziren emakumeak ba, euren kezkak edo zalantzak planteatzen zituzten ba, bai euskalgintzan eta bai baiazaletasunaren mugimenduetan mugitzen ziren emakume hauek ba, pixka batea zeinote zen euren rola egosten zitzaien rola eta ba, pixka bat kritika hori mai gaineratuz. eta eszan bezala Euskal mazten panfleto argitaratu zuten mila beheratzieun da hirurogeta e, hammaluan. ta hortik e, ba, panfleto hau sinatu zuten emakume edo talde artean, azkar ba, batean ba, sortu ziren bi bikorronte nagusi eta euretako bat. E, mugimendu autonomoan edo mugituko zena eta beste bat Euskal Emazteak bere askatasunaren alde izenekoa mila bederatzireunda irurogeita malautik, mila bederatzireunda irurogeita emeretzira e, izan zuena bere ibilbidea, hau izan zen lehenengo gaineratzen esan bezala bai zapalkuntza, zapalkuntza irukoitzaren gaia. Eta euren leloa edo euren ideiarik argiena edo garrantzitsuena ba, mai, mai gaineratu zutena izan zen, ba, ez dagoela herri askerik egitea edo sortzea emakume askerik gabe. E, emakume hauek egin zuten lana izan zen, e, miabederatzi dairuro geita masortzitik, laro geita batera, egoaldean kas emakumeek hartu zuten ba, lana edo inarri ideologikoa. Eta pues, urte hoietan zehar, ba, no la saiatu zut zirena gehiago jorratzen. E, gero esan beharra dago garaiaietako Euskal Herrian ba, emakume hauek eh barruan kokatzen zutela beraien burua prezisimamente ba demokrazia burguesaren aurrean, ba, erreformismo ororen kontrako hildo posible bakartza tartzen zutelako kasa alternativa eta hortik ba, segika Ba, mila beratzen da, laro gehiago eta batean bertan, aizan e, taldea sortu zen, hau bera etzegoen kas blokearen barruan kokatua, baina bai inguruko eta bai oso gertukoa zela, eta bere egiten zituen kas alternatiban hartzen ziren edo planteatzen ziren e, puntuak. Baina laro gehiago sortzian bertan, egin zuten ba, biltzar batean, ba, erabaki zuten taldea bera, E, desegitea, eta egizan erakunde feminista sortzea ikusi zutelako larogeita batetik larogeita sortzirako bideo horretan egin nahi izan zuten gauzetako bat precisamente bazen horrelako ba oinarri sozial potente bat sortzea benetan erakunde bezala kas ba, blokearen barruan integratua izateko. eta esan bezala hori guztia larogeita sortzean lortu zutela e, ba eritzita, es? ikusi ikusita jaba zeudela puntu horretan Aizan erakundea desager, den desagerrara zuten egizan erakundea sortzeko. Ezan bezala kasu blokearen barruan integratutakoa, eta mila bederatzi direunda larogeita sortzitik, mila bederatzi direunda larogeita mazortzigarren urtera luzatu zuena bere ibilbidea. Eta, ba, gerora, ba... Ba, hoxe, Euskal Herrian jarraitu ditugu izaten hainbat lan, hainbat hildo, feminismoaren inguruan, eta ezan beharra dago egizanek bere burua mm, desagerrarazteko momentuan, ba, ordura arte, barkatu egiten zuten lanetako bat, ba, ba zela, es, alde batetik, e, ba... Eh, feminismoa zabaltzea sozialismoaren bidean borrokan ze, zebiltzan hainbat eta hainbat erakunderen artean baina baita E, feminismoaren beste espresio batzuk bebai, ekar e, gerturatzea, ba, sozialismoaren aldeko borroka horretara. Orduan, e, miabederatzea undalaro geita mazortzian, ba, hausnarketa batzuen ondoren, ba, planteatu zutena haizan zen, ba, sozialismoaren inguruko erakunde guzti hauek, kas, be, momentuan, kas blokearen barruan, egon ziren erakunde guzti hoiek, edo beraien onordekoak zirenak, ba, Erakunde horiek berak izan behar zirela prozesu feminista bat izango zutenak euren baitan eta prozesu hori abiatu zenean egizaanek berak ba, erabaki zuen bere bilbidea etetea. Zutikemakumeak hautigurek arte Zutik, zutik, zutik Zutik emakumea Hautzigure katea Zutik, zutik, zutik Lengorikabe Emazte gure historiari kabe chu esklavos palduak emaste saldu biola tua eteguzdietan emaste mundu tibaster tua bueno hasta ahora todo lo que hemos hablado ha sido sobre el feminismo blanco occidental eh, se ha de tener en cuenta esto y que existe y tenemos y tenemos que tenerlo en cuenta un, fest, un feminismo de colonial un feminismo que no es lo mismo que de, que defendemos las feministas en occidente y que hemos de, de pensar en ello mm. El feminismo blanco se está se, se da en sociedades capitalistas democráticas en las cuales se puede se puede luchar por, por los mismos derechos de las mujeres por los mismos derechos de los hombres por tener una, una actividad en la vida pública por el derecho al votar etcétera pero que evidentemente esto no tiene nada que ver con la lucha en en lo que antes eran las colonias y que ahora es parte de los de, lo, de los pueblos o oprimidos por el imperialismo. Estas sociedades capitalistas hemos de tener en cuenta que están basadas en la expropiación de bienes y de personas en las colonias que oprimían y que oprimen todavía. Que ese bienestar que incluso ha aprovechado la clase obrera y las mujeres viene de esa explotación. Por lo tanto, nuestra lucha... De mujer blanca occidental no tiene nada que ver con la, la, la lucha que han llevado las mujeres en las colonias que están llevando actualmente en los países oprimidos y los que están llevando las mujeres las mujeres racializadas no blancas en, en los en, en occidente tanto en eukalría en el estado español en francia etcétera este este feminismo del que hemos hablado forma parte de los fenómenos europeos que han sido exportados a los a las colonias conjuntamente con la religión con el sistema económico con el sistema político esto es este feminismo incluso ha sido utilizado en contra de la lucha de los pueblos por su liberación es cierto que en, el, en las metrópolis donde ahora viven personas originarias de las antiguas colonias o que son descendientes de las personas de los oprimidos de las colonias tienen una opresión que nosotros que nosotras no conocemos, que es el racismo. Nosotras lo comprendemos, podemos soli solidarizarnos, pero desde luego no podemos entenderlo como no entienden en el Estado español, en España la opresión colonial, a la opresión a la que estamos sometidas aquí, la opresión nacional. entonces hay que sentir esa opresión para realmente comprenderla y luchar contra. es en Muchas de estas mujeres racializ racializadas han visto su necesidad, la necesidad de organizarse también independientemente, porque no veían Que su lucha se estaba apoyada suficientemente o visualizada en las organizaciones feministas de, la, de, la, de las mujeres blancas. Aquí en Euskal Herria tenemos también esa problemática. Tenemos, por un lado, la problemática de las mujeres gitanas. Tanto las gitanas vascas de toda la vida, que son vascas, como las mujeres gitanas migradas últimamente que han venido al Estado español y que se han instalado en Euskal Herria. Está también el problema de las mujeres latinoamericanas, que ahí sí entra la cuestión colonial del, del Estado español y de Euskal Herria, puesto que también parta, a, a Euskal Herria participó en las conquistas, en la conquista de América tema del que ya hablamos en el programa anterior, no, solo por mencionar, por si alguien se lo ha perdido, que beburguen la página web de Irola Irratia irolairratia.org y busque ahí el programa porque Exacto. ya ya estuvimos ya repartiendo breas sí. sí, como puntualización lo de el problema esto me, me suena un poco sí. como sí, el, no. problema no, no, el problema vasco, igual el problema somos nosotras, sí. el de ellas Tienes razón, no, <ríe> es no está cuestión, bien explicado bueno, Sí, es un, sin más La situación, sí, efectivamente o la bien. lucha de las mujeres uh -huh. gitanas, las mujeres latinoamericanas va en algunos puntos puede ir conjuntamente con, con nuestra lucha, sí. pero por en otras cuestiones su lucha va por otro sí. por otros derroteros. Uh -huh. Después también evidentemente nos calería haya mujeres africanas y mujeres no blancas migradas y también están los de sus descendientes, o sea, per o sea personas, mujeres, que pues, estamos hablando de mujeres. Sí, por supuesto. Mujeres Que, que son hijas de personas migradas pero que ha, ya han nacido sí. en escoría pero que evidentemente al ser, a, al ser no blanca tienen el problema de no ser no blanca sí. que se, se nota demasiado <risa> porque muchas veces hay hay personas mujeres que son que te, pueden tener casi los mismos problemas pero que al, al ser blancos No se, no se ve no se ve tanto no mm. hay tanto control no sé no, no, no se controla tanto que es lo que hacen que es lo que no hacen No hay ese control policial, muchas veces, cuando no ves que no es una persona racializada. Sí, de hecho, o sea, son tan diferentes, ¿no? Bueno, sin más, es como, bueno, anécdota, igual anécdota tampoco es una palabra muy acertada porque es terrible, pero si llevamos todo el programa hablando de que, de alguna forma, la reivindicación del aborto era lo que vinculaba, de alguna forma, las diferentes ramas de los feminismos blancos, ¿no? Vemos... Eh, un texto un, un compendio de peticiones de puntos de este año de, de mujeres racializadas del, del estado español en el estado español no de todas eh, pero bueno o sea, es uno específico uno de los puntos, Eh, es denunciamos las prácticas eugenísticas de los estados racistas contra las mujeres y las poblaciones originarias aplicando las esterilizaciones forzadas, ¿vale? O sea, estamos hablando de que el nivel de pues evidentemente eh, son situaciones muy diferentes y mientras nosotras estábamos reivindicando el derecho a aborto, pues bueno, históricamente las mujeres racializadas han sido abortadas y han sido eh, contra sus deseos, ¿no? Entonces, bueno, eh sí, un poco en el en la línea que comentábamos ahora, pues tenemos que intentar diferenciar un poco entre racismo y eso, el pensamiento colonial que evidentemente tenemos interiorizado, que eh, que, eh, que nos hace ver a las personas no blancas, y digo no blancas sabiendo lo que estoy diciendo, porque efectivamente es como lo pensamos, ¿no? como inferiorizadas infantilizadas eh, bueno con menos estudios más básicamente como una las, los burgueses nos ven a las personas de las clases trabajadores no brutas eh, sin estudios eh, bueno en fin eh, como no somos vamos a ser nosotras las que hablemos de qué tienen que hacer o no hacer las personas racializadas las mujeres racializadas en este caso Eh nosotras hemos pensado que la mejor forma de de bueno, de de posición, bueno, de posicionarnos o de como mujeres blancas hacer nuestro trabajo eh, de relectura de nuestros privilegios, pues en este caso hemos pensado que una forma bonita podría ser leer un poema de Pat Parker, que para quien no la conozca es una mujer negra, una militante feminista, una lesbiana, una poeta que es hija de una trabajadora del hogar, que bueno, el 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y por eso lo comentamos, bueno. Eh, se divorció dos veces, perteneció estuvo, estuvo fue cercana al movimiento de las Panteras Negras y tiene una poesía que titula Para la persona blanca que me pregunta cómo ser mi amiga. Yo cada vez que leo estas cosas, pues pienso en esos chicos que dicen que son feministas, que quieren ser feministas, que qué hago yo el día de la greba, en fin. Pues bueno, esta señora tuvo el detalle de, de escribir para las personas blanca, para la persona blanca que me pregunta cómo ser mi amiga. Y dice así, lo primero es olvidar que soy negra. Segundo, nunca debes olvidar que soy negra. Puedes amar a Areta pero no la escuches cada vez que vengo. Y si decides poner a Beethoven, no me cuentes su historia también nos hicieron estudiar apreciación musical. Come comida sol, pero no esperes que te recomienda restaurantes o la prepare para ti. Y si una persona negra te insulta, te roba, viola a tu hermana, destruye tu casa o solamente se comporta como un imbécil, por favor, no te disculpes conmigo por desear golpearlo. Y aún así, si de verdad crees que los negros son mejores amantes que los blancos, no me lo digas. Empiezo a considerar cobrar honorarios por ser una semental. En otras palabras, si de verdad quieres ser mi amigo, no hagas una faena de ello. Soy una floja, recuérdalo. Me caí, me paí, caminé, me subí, me picó. Viví, aprendí cuando te pega fuerte más profundo es el beat. ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Ey! No te preocupes si no te, te critiquen tú solo di. Soy yo. So young lodi eh, bueno estábamos hablando ahora mientras escuchábamos esta bonita canción también no de todas esas cosas que hace ese pensamiento colonial del que hablábamos que tenemos tan interiorizado no y que es tan perverso como bueno eh, crear imágenes para bien o para mal no tenemos por un lado como Eh, todo aquello que teorizó angela Davis sobre la creación del mito del negro del hombre negro como violador y de la mujer negra como prostituta no para y por otro lado en el otro lado la, la idea esa de esto ya no de angela Davis, sino de en general de la eh, eh, no sé cómo llamarlo de eh, la, la erotización o la Exotización que sí, ¿no? Sí, o sea, el eso considerar es... como esa lo, lo... rareza sí, lo... que por ser otra cosa al gen a mí es como... Sí, ah, ¿no? eso de que todas las personas latinas, todas sobre todo las mujeres, bailan muy bien y saben bailar moverse las caderas y las mujeres africanas saben todas andar con no sé qué encima la cabeza, ¿no? Toda ese toda esa idea que de alguna forma, eh, salvando las distancias, también, evidentemente, pero que nos pasa a veces cuando salimos imos de euskalerria y de repente por ahí como hay un una idealización, ¿no?, de lo que es ser vasco en el Estado español, sobre todo y que bueno, que también tiene mucho que ver con eso, ¿no?, con lo que decíamos antes, no en el caso de los vascos, sino en el caso de las personas racializadas de ese pan, pensamiento colonial, ¿no?, que, que tenemos como el derecho a definir lo que son y cómo son y cómo les vemos, ¿no? Y todo el rato a través de nuestros De nuestros ojos. Eh, bueno, evidentemente 2019 en Euskal Herria empezamos a ver personas que no son necesariamente ni blancas ni vascas y bueno, se, se, se plantean diferentes eh, bueno, eh, necesidades en el feminismo. Algunas ya hemos hablado, eh, la primera evidentemente de construirnos, intentarlo por lo menos intentar eh, definir cuáles son esos privilegios y bueno, ante esa situación, pues si no sabemos, ante la duda, pues siempre dar un paso atrás y callarnos la boca, que es la mejor forma de dejar espacio a otras personas, pues si no nos damos cuenta de que que a veces no nos damos cuenta de que estamos ocupando ese espacio, entonces pues bueno, ante la duda yo por lo menos un paso atrás y callar, y caí la boca por si acaso no vaya a ser que esté ocupando un espacio más espacio del que me corresponde, ¿no? Y con eso pues bueno, no evidentemente tenemos que hablar pues eh, de la interseccionalidad ¿no? y de la necesidad de bueno, de vincular diferentes luchas que evidentemente va a ser difícil y va a ser largo porque, bueno, eh, al final todos los privilegios de uno y son las opresiones de las otras y, bueno, eso pues marca. Este término de interseccionalidad eh, surgió en el 89 y lo acuñó eh, una una teórica, bueno, una académica uh, de estadounidense, una mujer negra, tengo que decir que es negra, porque si no daríamos, por supuesto, desde nuestro pensamiento colonial, que es blanca, así que eh, siempre hay que subrayarlo cuando no es la norma, ¿no? Eh, eh, Kimberle Klensau, eh, y bueno, eh, habla un poco de eso, ¿no? de Al final del posicionamiento desde donde cada uno mira el mundo y cuáles son las opresiones que sufre o lo que sea, ¿no? y con ellas pues evidentemente no podemos eh, dejar de acordarnos pues bueno, de otro otro tipo de luchas que puede ser desde la de liberación sexual, eh, toda la lucha, bueno, eh Monica Whiting decía que las lesbianas no somos mujeres, ¿no? Toda esa corriente que deviene de la teoría queer eh, con su libro El pensamiento heterosexual, eh, todas las luchas de Las personas trans, las mujeres trans en este caso, eh, ya que estamos hablando de, de feminismo y del 8 de marzo, y bueno, todas otras luchas como las personas con diversidad funcional, las mujeres con diversidad funcional y otro tipo de diversidades, bueno, todas esas luchas que están llegando a Euskal Herria y que están poniendo un poco patas arriba el feminismo al que estábamos acostumbrados acostumbradas y que, que está bien que está que estén poniéndose patas arriba y que tendremos que ir trabajándonos y, bueno, conociéndonos y intentando eh, bueno eh, abrir un camino juntas pues por esa liberación total si es que tal cosa existe o puede existir ¿no? y bueno hablando de privilegios yo tiro para mi casa acordarnos también que como personitas humanas como animales humanos pues bueno tenemos privilegios para con otros animales que a veces también dejamos de visibilizar y bueno pues también las relaciones de poder se dan en todos los ámbitos y en este también tú nos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos caminar correr no rendirse ni resuceder ver aprender como esponja Nadie sobre todos faltan, todos suman, todos Para todos, todo para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Logritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza también mía Levantarnos para desillevarse Ni África ni América Latina se subazca un barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco. Bueno, pues hasta aquí eh, nuestro programa de marzo eh, la nave SA para así reducir recortar el programa de Mayachak Bateguin eh, ha sido un placer como siempre y el mes que viene os esperamos en las ondas de la Irola mientras tanto nos podéis ver, buscar en las calles en Facebook el resto de redes sociales allí podréis encontrar tanto nuestras efemérides semanales como los programas de la, de la Irola y bueno otro tipo de, también de llamamientos y El mes que viene como hemos dicho al principio pues bueno retomaremos eh, ya que es el mes previo al 1 de mayo pues retomaremos tanto el 1 de mayo de dónde viene un poco y la historia y con él. El 3 de marzo, que como hemos dicho, pues para nosotras es el 1 de mayo de Euskal Herria y como siempre nos gusta atraer los movimientos internacionales a tierras vascas por aquello de saber dónde pisamos y por aquello que decía el amigo aquel del contexto eh, de lucha propio eh, desde donde hacemos las cosas. Por lo tanto, pues eh, sin más... Recordar también ¿no? que motivo de que hablemos del 1 de mayo, evidentemente en el próximo programa, va a ser que el 1 de mayo lo vamos a tener ahí a las puertas, y que como los últimos cuatro años, este año también, Mayat Zabateguín... ...estamos ahí movilizando a colectivos, etcétera... ...para volver a hacer una convocatoria por la tarde... ...que precisamente eso, ¿no?... ...tendremos que todavía conformarla con otros colectivos y etcétera... ...pero bueno, que lo vayáis teniendo en mente... Que ese espacio para mmm, la gente que no estamos tan a gusto, no nos sentimos tan representadas en el espacio mañanero sin de los sindicatos de paseo y con todas ¿no? sus banderitas etcétera, etcétera, para luego ir a tomarse el pote, pues para quienes no tienen ahí su hueco Pues este año también habrá convocatoria a la tarde desde los movimientos populares. Y que si quieren hacer algo también nos pueden buscar para proponernos qué hacer o algunas cosas que a lo mejor a nosotros no se nos ocurre. Pues, es, eso es eh, un llamamiento, como siempre, horizontal, abierto a todos los seraguilles y no solo abiertos, sino con deseosos de que vengáis y que hagamos esto entre todas, que para eso está, eso es lo bonito y así es como se hace la lucha en las calles. Ba, orain bai, ja amaitu ilabeteontakoa eta uru goiabeterarte, ba, esandakoa kale, eta ikusiko gara.